Adoré. Era muy lindo un pueblo laberíntico. A veces, algunas noches de verano, salimos mi padre, mi madre y yo a perdernos. Al principio nos costaba un poco de trabajo. Nos perfeccionamos tanto que nos perdíamos enseguida. Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges.